Capítulo 4. Una tarde en la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom era un edificio pequeño de más de símbolo Ra, cerca de la casa, como ese negro parexcellente ya símbolo Maba, la vivienda de su amo. Tenía una huerta pulcra, delante donde en verano medraban, con esmerados cuida símbolo 2, fresas, frambuesas y abundantes frutas y verduras. Toda la parte delantera estaba cubierta por una gran binonia e símbolo carlata y una rosa de pitiminique, enroscándose y entrela simbolozándose apenas dejaban vislumbrar los ásperos troncos de la fachada. También en verano multitud de vistosas plantas anuales, como caléndulas, petunias y don diegos de noche, encontraban un rincón donde desplegar su esplendor y eran el deleite y el orgullo de la tía Choe. Entremos en la vivienda. Ya ha acabado la cena en la casa y la tía Chloe, que presidía su preparación como cocinera principal, ha delegado en los oficiales subalternos de la COCI sin bolonar los quehaceres de la recogida y el fregado de la vajilla, y ha salido a su propio territorio acogedor para hacerle la cena a su viejo. Por lo tanto, no dudéis que es ella la que veis un símbolo toal fuego. Vigilando con solícito esmero los alimentos que están friéndose en una sartén y levantando después con gras símbolo B de liberación la tapadera de una marmita de asar, de dol símbolo D, se elevan vapores sugerentes de algo bueno. Tiene la cara redonda, negra y reluciente, tan brillante que hace pensímbolo sar que la han untado con clara de huevo, tal como hace ella con sus galletas de té. Todo su rostro regordete muestra una sonrisa de satisfacción y contento bajo el almidonado tur símbolo a cuadros, aunque, si hemos de ser sinceros, delata ese vestigio de cohibición que corresponde a la primera cocine símbolo Ra del vecindario, puesto universalmente concedido a la tía Choe. Cocinera era, desde luego, hasta los huesos y el mismo centro de su alma. No había pollo ni pavo ni pato en el cos símbolo Ra que no se pusiese serio cuando la veía aproximarse con aspecto de estar reflexionando sobre su próximo fin. Y era cierto que siempre pensaba en embroquetar, rellenar o asar, hasta tal punto que era inevitable que inspirase terror en cualquier ave que se preciara. Sus tortas de maíz, con todas sus variedades de bollos, bizcochos, homazos y otras clases demasiado numerosas para mencionarlas todas, eran un misterio sublime para todas las pasteleras inferiores. Y solíamos involo ver su grueso cuerpo con honrado orgullo y júbilo al relatar los infructuosos esfuerzos de alguna de sus comadres por él es involoverse a las mismas alturas que ella. La llegada de compañía a la casa, con la preparación de cosímbolo midas y cenas con estilo, despertaba todo el afán de su alma, y no había visión que le gustase más que un montón de baúles apilados en el porche, porque le hacía prever nuevos símbolos esfuerzos y nuevos triunfos. En este momento, sin embargo, la tía Chloe se asoma a la marmita de hornear, y la dejaremos ocupada en esta encanta símbolodora operación mientras acabamos nuestra descripción de la caseta. En un rincón había una cama, cubierta por una colcha blanca como la nieve, y al lado un pedazo de moqueta de gran tamaño. La tía Chloe consideraba esta moqueta una muestra inequívoca de pertenecer a la clase superior, por lo que ésta, la cama y, de hecho, todo el rincón, eran tratados con una consideración distinguida y eran denominados asímbologrados y protegidos, en lo posible, de las incursiones y profas símbolonaciones de la gente menuda. En realidad, ese rincón era el salón del domicilio. En el otro rincón había una cama con pretensiones más humildes, claramente designada al uso. De símbolo coraban la pared de encima de la chimenea unas pintorescas láminas bíblicas y un retrato del general Washington, dibu símbolo y coloreado de una forma que hubiese dejado atónito a aquel héroe si por casualidad se lo topara. En un tosco banco del rincón, un par de niños de cabeza lanuda, centelleantes ojos negros y mejillas rellenas y relucímbolocientes vigilaban los primeros intentos de andar del bebé, que consistían, como suele suceder, en ponerse de pie, man símbolo tenerse un momento en equilibrio y desplomarse de nuevo, y cada fracaso recibía un entusiasta aplauso como si de una gran hazaña se tratara. Una mesa de patas algo endebles colocada delante de la chimenea y cubierta con un mantel mostraba tazas de diseño marcadamente alegre con sus platillos correspondientes. un símbolo to con otros síntomas de una colación inminente. En esta mesa se hallaba sentado el tío Tom, el mejor trabajador del señor Selby, a quien debemos darerotipar para nuestros lectores, pues es el protagonista de nuestra historia. Era un hombre grande y fornido, de complexión fuerte, de un negro negrísimo y brillante y un rostro cuyas facciones genuinamente africanas se caracterizaban por una expresión de sen símbolos a até seria y constante, junto con una gran cantidad de bon símbolo dad y benevolencia. Tenía un aire de pundonor y dignidad del soporte, unido a una sencillez confiada y humilde en este momento estaba muy ocupado con una pizarra que tenía delante, donde procuraba copiar unas letras len símbolo ta y cuidadosamente bajo la vigilancia del señorito George, un chico listo de 13 años de edad, con todo el aspecto de darse cuenta de la dignidad que le confería su puesto de prosímbolo fesor. Así no, tío Tom, así no, dijo enérgicamente, cuando el tío Tom levantó con grandes esfuerzos el rabo de la Q en sen símbolo tido contrario. Así es una Q, ¿no lo ves? Dios me ampare, ¿será posible? Dijo el tío Tom, mi símbolo rando con aire de respeto y admiración como su joven prosímbolo fesor garabateaba vigorosamente innumerables cus y gés para su beneficio. Luego, cogiendo el lápiz entre sus grandes dedos torpes, se puso a comenzar de nuevo. ¿Con qué facilidad los blancos hacen siempre las cosas? Dijo la tía Chloe, parando un momento de engrasar una sartén con un pedazo de tocino pinchado en un tenedor y mirando orgullosa al joven señorito George. ¿Qué manera de escribir y de leer? y luego viene aquí por las tardes y nos lee la lección, qué interesante. Pero, tía chloe tengo muchísima hambre, dijo Georg Simbolo g ¿No está casi hecho el pastel del caldero? Casi hecho, señorito George, dijo la tía chloe, Le van simbolotando la tapadera para mirar adentro, dorándose que da gusto, poniéndose precioso. va nadie los hace como yo. El otro día la señora dejó a Salli hacer un pastel, solo para que aprendiera, dijo calle calle señora le dije y me due símboloe en el alma ver que se echen a perder de esa forma los buen símbolo unos alimentos el pastel ha subido solo por un lado no tiene símbolo en más forma que mi zapato vaya vaya Y con estas últimas palabras de desprecio por la ineptitud de Salli, la tía Chloe quitó la tapadera del caldero para mos involotrar un precioso pastel de una libra del que hubiera estado or símbolo orgulloso cualquier pastelero de la ciudad. Al hacerse patente cuál era el punto central de la diversión, la tía chloe se puso a trajinar en serio en los preparativos de la cena. Eh, vosotros, Mose y Pete, quitaos de en medio, me símbolo gritos. Meriki, cariño, vete de ahí. La mamá le dará algo lúe símbolo a su nena señorito george coja usted esos libros y si el símbolo tese con mi viejo y yo cogeré las salchichas y tendré la prime símbolo ratanda de bollos en sus platos en eh, menos que canta un gallo querían que fuera a cenar a la casa dijo george pero sabía demasiado bien lo que me convenía tía chloe de veras que sí cariño dijo la tía chloe llenándole el plato con una pila de bollos humeantes sabía que su bien símbolo ja tía chloe guardaría lo mejor para usted si sabe lo que le conviene anda ya y la tía Chloe tocó con el dedo a George de una manera que pretendía fuera de lo más comi símbolo loco y se volvió hacia su sartén con gran energía. Y ahora, el pastel, dijo el señorito George cuando hubo amainado un poco la actividad de la zona de la sartén y al mismo tiempo el joven blandía un gran cuchillo por el símbolo cima de dicho objeto. Que Dios le bendiga, señorito George, el hijo la tía Chloe, muy seria, cogiéndole del brazo. No irá a cortarlo con ese enorme cuchillo pesado. Lo destrozará, estropeará la forma tan bonita que tiene. Tome, aquí tengo un cuchillo fino que mantengo afilado a posta. Mírelo, pues, se corta como si fuera mantequilla. Coma, coma, no encontrará nada mejor que eso. Dice Tom Lincoln, dijo George con la boca llena símbolo que su genie es mejor cocinera que tú. Esos Lincoln no son nadie, desde luego. Dijo con desprecio la tía Chloe, Quiero decir, comparados con no es símbolo tra gente. Son bastante respetables, a su manera sencilla, pero no tienen idea de lo que es la elegancia. Pongamos al señor Lincoln al lado del señor Shelby, pues, Dios mío, ¿y la seño símbolo Ra Lincoln puede entrar en una habitación como mi seño símbolo Ra, tan majestuosa? Calle, calle, no me hable de esos Lin símbolo con Y la tía Chloe sacudió la cabeza como una entendis símbolo da del mundo. Pues yo te he oído decir, dijo George, que Ginny era buena cocinera. Sí que lo he dicho, dijo la tía Chloe y lo mantengo. Comida buena y sencilla, eso es lo que prepara Ginny. Hace buen pan de maíz, hierve bien sus patatas, sus tortas de ave símbolona no son extraordinarias, pero están bien. Pero si hablamos de cosas más elevadas, ¿qué sabe hacer? Pues hace empana símbolo das, ya lo creo, pero ¿con qué clase de corteza? ¿Sabe hacer un milojas ligero como una pluma que se deshace en la boca? Bien, pues, yo fui allí cuando se iba a casar la señorita Mari y Ginny me mostró las empanadas de la boda. Ginny y yo somos buenas amigas, ¿sabe? No dije palabra, pero, vaya, señorito George, yo no hubiera podido dormir en una semana si hubiera hecho unas empanadas así. No valían nada en absoluto. Supongo que Ginny pensó que estaban estupendas, dijo George. Pues ya lo creo que lo pensó. ¿No las mostraba a todo el mundo, la muy inocente? Ahí está la cuestión. Ginny no sabe. Dios, si la familia no son nadie, ¿cómo se puede esperar que ella sepa? No es culpa suya. «Señorito George, no sabe usted cuántos privilegios tiene por su familia y su educación», suspiró la tía Chloe, haciendo girar los ojos con la hemosimbolación. «Desde luego, tía Chloe conozco todos mis privilegios en cuanto a pasteles y empanadas», dijo George. «Pregun símbolo tale a Tom Lincoln si no presumo de ellos cada vez que nos vemos». La tía Chloe se recostó en su sillón y se permitió soltar una espontánea carcajada ante la gracia del señorito y siguió ven símbolo domingo hasta que empezaron a correr las lágrimas por sus negras mejillas relucientes, alternando este ejercicio con golpecitos y codazos dirigidos al señorito Jorge, diciéndole que callara y que era un caso, que seguro que la iba a matar un día de aquellos. Y entre una predicción sanguinaria y otra, soltaba otra carcajada más fuerte y de más duración que la anterior, hasta que George empezó a creer que era verdad que era un insímbolo volodividuo muy peligroso por lo ocurrente y que le convendría tener cuidado con su manera de expresarse con tanta gracia. ¿Con qué se lo dijo usted a Tom, eh? Dios de mi vida. Las cosas que hacen los jóvenes. Presumió ante Tom. Dios de mi alma. Señorito George, haría usted reír a una sabandija. Sí, dijo George, le dije. Tom, tendrías que ver las empanadas de la tía Chloe, esas sí que son buenas, le dije. «Es una pena que no las pueda ver, Tom», dijo la tía Chloe, cuyo buen corazón parecía sufrir mucho con la idea de tamaña ignorancia por parte de Tom. «Debería usted símbolo evitarle a cenar un día de estos, señorito George», añadió. «Sería un bonito gesto. ¿Sabe, señorito George?» No debería sentirse por encima de nadie por los privilegios que tiene, pues los privilegios no son dados. Debemos recordar si en símbolo preeso, dijo la tía Chloe con aspecto bastante serio. Bueno, tengo la intención de invitar a Tom un día de la semana que viene, dijo George. Y tú esmérate mucho, tía Chloe, y lo dejaremos de piedra. Le haremos comer tanto que no se recuperará en 15 días, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, dijo encantada la tía Chloe. Ya lo verá. Señor, señor, cuando pienso en algunas de nuestras cenas. ¿Se acuerda de la empanada de pollo que hice cuando dimos la cena para el general Knox? Yo y la señora por poco nos peleamos por culpa de la costra. No sé qué les pasa a las señoras, pero a veces, cuando una tiene muchísima responsa sin volovilidad, podríamos decir, y está muy seria y ocupada, a las señoras les da por dar vueltas por ahí metiendo las narices. Y la señora quería que lo hiciera así y que lo hiciera esa asímbolota que al final me puse un poco impertinente y le dije. Se símbolo ñora, mire esas manos suyas tan blancas con sus dedos largos, relucientes de sortijas, como azucenas salpicadas de rosímbolo cío. Y ahora mire mis grandes manos negras y gordotas. ¿No le parece que el señor me creó a mí para hacer las empanas símbolodas y a usted para quedarse en el salón? Vaya, así de desca símbolorrada me puse, señorito George. ¿Y qué dijo mamá? Preguntó George. Decir, bueno, se rió con los ojos, esos grandes y el ojos suyos, y dijo. Bien, tía Chloe, creo que tienes Rasín Bolozón, dijo, y se marchó al salón. Tenía que haberme dado en la cabeza por ser tan descarada, pero así están las cosas. No puedo hacer nada con una dama en la cocina. De todas formas, te luciste con aquella cena, recuerdo que lo dijo todo el mundo, dijo George. ¿Verdad que sí?, Como que me quedé detrás de la puer símbolo ta del comedor de ese mismo día y vi como el general pasó el plato tres veces para que le pusieran más de esa misma empa símbolo nada, y dijo. Señora Selby, usted debe de tener una cocine símbolo ra fuera de lo común. Señor, no cabía en mí de gozo. Y el general sabe lo que es cocinar, dijo la tía Chloe hirguiendo símbolos eufana. Un hombre muy agradable, el general. Desde una de las primerísimas familias de Virginia. El general sí que el símbolo tiende, tanto como yo. Verá, cada empanada tiene su secre símbolo tos, señorito George. Pero no todo el mundo sabe cuáles son o cómo deben ser. Pero, él sí, el general sí. Lo sé por los cosímbolo mentarios que hizo. Sí, él conoce los secretos. El señorito George había llegado ya a aquella situación a la que puede llegar incluso un muchacho en circunstancias excepcionales cuando no se puede comer ni un bocado más y, por lo tanto, tenía tiempo de fijarse en el montón de cabezas lanudas y ojos brillantes que los observaban ám símbolo brientos desde el rincón contrario. Eh, vosotros, y Pete, dijo, rompiendo generoso símbolos trozos de comida y tirándoselos, queréis un poco, ver símbolo vamos, tiachloe, hazles algunos bollos. Se retiraron George y toma un banco cómodo junto a la chimenea mientras la tía chloe después de hacer una buena cantidad de bollos, colocó la nena en su regazo y comenzó a llenar de bollos la boca de esta y la suya propia y distribuir otros a Mose y a Peté, que parecían preferir tomárselos bien símbolo tras rodaban por el suelo debajo de la mesa, haciéndose secos sin boloquillas y tirándole de los pies al bebé de vez en cuando. «Dejadlo ya, queréis» dijo la madre, dando patadas bajo la mesa de cuando en cuando, cada vez que el revuelo se hacía excesivo. ¿No sabéis portaros cuando vienen los blancos a veros? Callad ahora, ¿queréis? Más vale que han símbolo deis con cuidado u os bajaré un ojal cuando se marche el se símbolo ñorito george. Es difícil saber qué significado escondía esta terrible amesímbolonaza. Lo cierto es que su horrible ambigüedad no parecía ir símbolo presionar en absoluto a los jóvenes pecadores a los que iba dirigida. Bueno, bueno dijo el tío Tom, están tan llenos de vida que no se pueden estar quietos. En este momento salieron los muchachos de debajo de la mesa y, con las caras y las manos embadurnadas de melaza, empezaron a besar enérgicamente al bebé. Idos ya, dijo la madre, apartando las cabezas lanus involodas. Quedaréis pegados y no habrá manera de separaros si seguís así. Id la fuente a lavaros. Dijo, secundando sus amonestaciones con un bofetón, que resonó de manera formisímbolodable, aunque solo consiguió arrancar más carcajadas a los musímbolochachos, que salieron atropelladamente, chillando de alegría. ¿Habéis visto alguna vez unos muchachos más moles ímbolotos? Dijo la tía Chloé. Bastante complacida, mientras saca símbolo va una vieja toalla que guardaba para tales emergencias, la mojaba con agua de una tetera agrietada y empezaba al insímbolo piar de melaza la cara y las manos de la pequeña. Después, habiéndole sacado tanto brillo que relucía, la depositó en el regazo de Tom y se dispuso a recoger la cena. del bebé llenó el intervalo tirándole a Tom de la nariz, rascándole la cara y hundiendo las manos regordetas en su cabello lanoso. Esta última ocupación parecía brindarle una satisfacción especial. No es una criatura perfecta, dijo Tom, apartándola de sí por autorización raverla de cuerpo entero. Después se levantó, la co símbolo locó en su A.M. plio hombro y se puso a brincar y bailar con ella, mientras el señor Rito George le chasqueaba el pañuelo, y Mose y Pete, ya de vuelta, rugían como ososa hasta que la tía Chloe declaró que le reventaban la cabeza con su ruido. Como, según decía ella misma, esta operación quirúrgica era un acontecimiento cotidiano en la cabaña, su declaración no mitigó en absoluto la diversión hasta que todos no hubieron rugido, revoloteado y bailado hasta quedarse tranquilos por lo extenuados. «Bueno, pues, espero que hayáis acabado», dijo la tía chloe ocupada en sacar una carriola rudimentaria. «Vos os involotros, Mose y Pete, meteos ahí, porque nosotros tenemos una reunión». «Oh, mamá, no queremos» queremos ver la reunión, las reuniones son tan curiosas, a nosotros nos gustan. Venga, tía Chloe, métela de nuevo y déjalos que sé qué símbolo den levantados, dijo el señorito George terminantemente, dando un empujón a la burda máquina. La tía Chloe, una vez salvadas las apariencias, parecía encantadísima de guardar la cama, diciendo al mismo tiempo, bueno, quizás le sirva para algo. En esto, los presentes se convirtieron en un comité para deliberar sobre los arreglos y preparativos de la reunión. «Lo que no sé es dónde se va a sentar todo el mundo», dijo la tía Chloé. Ya que la reunión se celebraba todas las semanas en casa del tío Tom desde hacía muchísimo tiempo, sin más sillas que ahora, parecía haber esperanzas de en símbolo traer una solución en esta ocasión. El viejo tío Peter rompió las patas de la silla más vieja la semana pasada con sus cantares, intervino Mos. «¡Anda ya! No me sorprendería que las hubieras arranca símbolo Domingo tú que fuera una travesura tuya», dijo la tía Chloé. «Bueno, se sostendrá si se apoya en la pared», dijo Mos. «Entonces, no debe sentarse ahí el tío Peter, porque si en símbolo pre se mueve cuando se pone a cantar. Casi cruza la habita símboloción de un salto la semana pasada», dijo Pete «Señor, señor». «Haz que se siente en ella, entonces», dijo Mose, «y cuando empiece venid, santos y pecadores, oíd lo que cuento, se irá al suelo». Y Mose imitó a la perfección el timbre nasal del viejo, desplomándose en el suelo para ilustrar la supuesta catástrofe. «Vamos ya, pórtate bien», dijo la tía Chloe «¿No te da vergüenza?». Sin embargo, el señorito George se unió a las carcajadas del transgresor y dijo convencido que Mose era todo un tipo, por lo que la reprimenda materna pareció perder fuerza. Bueno, viejo, dijo la tía Chloe, tendrás que traer esos barriles. Los barriles de mamá son como los de la viuda sobre los que leía el señorito George en el buen libro. Nunca fallan, dijo Mose al oído de Peté. Pues uno de ellos se vino abajo la semana pasada, desde luego, dijo Peté, y los tiró a todos en mitad de los cansinbolotos. Eso sí era fallar, ¿no? Durante este aparte, entre Mose y Pete, los demás habían metido dos toneles vacíos en la cabaña, los habían asegurado con piedras a cada lado para evitar que rodaran y habían cosímbolo locado tablas encima. Esta operación, junto con la coloca colocas involución de algunos cubos y palanganas y la distribución de unas sillas desvencijadas, dio fin a los preparativos. del señorito George lee bien que estoy segura de que se quedará a leer para nosotros, dijo la tía Chloé. Así será mucho más interesante. George consintió de buena gana, pues siempre estaba de símbolo puesto a hacer lo que ponía de relieve su importancia. Pronto se llenó la habitación de un grupo abigarrado de gente, desde el patriarca canoso de 80 años a la mucha símbolo y el muchacho de 15. Chismos rearon sobre varios de símbolo más sin importancia, como donde la tía Sally había con ese símbolo guido su nuevo pañuelo rojo y que la señora iba a regalarle a Alicia el vestido moteado de muselina en cuanto le preparase el su nuevo traje, y que el señor Shelby pensaba comprar un nuevo potro alazán, que sería otra contribución a la glos símbolo del lugar. Unos cuantos de los devotos que pertenecían a familias del vecindario tenían permiso para asistir y traían un interesante surtido de noticias sobre lo que se decía y hacía en tal o cual casa, que circulaba con la misma libertad que el mismo tipo de información circula en ambientes más elevados. Después de un rato, comenzaron las canciones para el símbolo dente deleite de todos los reunidos. Ni siquiera la entona símbolo cionnasal le era capaz de estropear el efecto de unas voces vues símbolonas por naturaleza, cantando unas melodías salvajes y briosas a la vez. Algunas de las letras eran de los himnos comunes y conocidos que se cantaban en las iglesias de los alrededores, y a veces de tipo más primitivo e indefinido, aprendido en los campamentos. del estribillo de una de ellas, que cantaron con gran energía y devoción, decía así, «Morir en el campo de batalla, morir en el campo de batalla, gloria para mi alma». Otra favorita repetía muchas veces las palabras, «Oh, voy a la gloria. ¿No quieres venir conmigo? ¿No ves cómo los ángeles me llaman? ¿No ves la ciudad de oro y el día interminable?» Hubo otras que mencionaban sin cesar las orillas del jor símbolo Dan, los campos de Canaán y la nueva Jerusalén, pues la mente de los negros, apasionada e imaginativa, es siempre atraída por himnos y expresiones de naturaleza vívida y pinto símbolo resca, y, mientras cantaban, algunos se reían, algunos lloraban y algunos batían palmas o se estrechaban las manos con alegría, como si realmente hubieran alcanzado el otro lado del río. Siguieron varias exhortaciones o relaciones de Experi en símbolo Cias y se entremezclaron con las canciones. Una anciana de pelo cano, que hacía tiempo no trabajaba, pero era muy ve símbolo como una especie de crónica del pasado, se levantó y dijo, apoyada en un bastón. «Bien, hijos míos, bien, me alegro de oíros y veros a to símbolo dos de nuevo, pues no sé cuándo me iré a la gloria. Pero he símbolo y preparada, hijos, tengo mi atado todo preparado y mi sombrero puesto, solo espero que venga la diligencia para he símbolo varme a, a casa». A veces, durante la noche, creo que oigo el tras símboloqueteo de las ruedas y siempre estoy ojo avizor. Vosotros preparaos también, porque os digo a todos, hijos, dijo Gol símbolopeando el suelo fuertemente con el bastón, que la gloria es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda, hijos, no sabéis nada de ella, es maravillosa, y se sentó la vieja rendida del todo, con lágrimas cayéndole a chorro, mientras todo el gru símbolopo empezó a cantar: "Oh, Canaán luminoso Canaán, me voy a la tierra de Canaán". El señorito George, a petición, leyó los últimos capítulos del Apocalipsis, interrumpido constantemente por frases como «Oh, señor, escuchad eso, imaginadlo, oh, ¿de veras vendrá todo eso?». George, que era un muchacho espabilado y bien instruido por su madre en cuestiones religiosas, al verse objeto de la admiración general, contribuyó, con loable seriedad, con cosímbolo mentarios propios de vez en cuando, por lo que, lo respeta símbolo Ron los jóvenes y lo bendije Rom los viejos, y todos estuvieron de acuerdo en que un sacerdote no lo haría mejor que él y que era realmente asombroso. El tío Tom era una especie de patriarca de asuntos religios símbolosos en el vecindario. Dotado de un temperamento en el que predominaba la ética, junto con una mayor amplitud de mi símbolo ras y una educación superior a la de la mayoría de sus compas símboloñeros, era tratado con gran respeto por ellos, como una especie símbolo de sacerdote, y el estilo sencillo, espontáneo y sincero de sus exhortaciones hubiera podido edificar a personas más sin símbolo truidas. No había nada que pudiera superar la sencillez con símbolo movedora y la sinceridad candorosa de sus oraciones, Enrique símbolo con el lenguaje de las Sagradas Escrituras, que parecía a símbolo ver absorbido de tal manera que ya formaba parte de su ser y salía de sus labios de manera inconsciente. En términos de un viejo negro pío, rezaba que daba gusto, y tal efecto tenían sus oraciones sobre la devoción de su público que a menudo parecía existir peligro de que se perdieran del todo entre las abundantes respuestas que suscitaban a su alrededor. Mientras se desarrollaba esta escena en la cabaña de un hombre, otra muy diferente ocurría en las salas del amo. Del comerciante y el señor Selby estaban sentados juntos en el comedor antes mencionado, en una mesa cubierta de papeles y utensilios de escritorio. El señor Selby estaba ocupado con unos fajos de billetes que, una vez contados, empujaba en dirección al comerciante, T, que los contaba también. Está bien, dijo el comerciante. Ahora hay que firmar símbolo mar. El señor Selby cogió apresuradamente los contratos de compra y venta y los firmó, con el aire de un hombre que realiza deprisa un asunto desagradable, y luego los empujó junto con el dinero. Alei sacó un pergamino de una gasta símbolo da valija y, después de mirarlo un instante, lo pasó al señor Selby, quien lo cogió con un gesto de ansia reprimida. «Ya está hecho», dijo el señor Selby con tono medita símbolo bundo, y con un gran suspiro, repitió. «Ya está hecho». «No parece usted muy satisfecho, me da la impresión», dijo el comerciante. «A ley», dijo el señor Selby, «espero que recuerde un símbolo TED que prometió, por su honor, que no vendería a Tom sin saber qué clase de gente lo compra». «Pues usted lo acaba de hacer, señor», dijo el comerciante. «Obligado por las circunstancias, como bien sabe usted», dijo, arrogante, Selby. «Bueno, a lo mejor me obligan a mí, también», dijo el comerciante. Sin embargo, haré lo posible por conseguir un buen puesto para Tom. En cuanto a tratarlo yo mal, de símbolo cuide usted. Si hay alguna cosa por la que doy gracias al se símbolo ñor, es por no ser una persona cruel. Después de las descripciones que había hecho anterior símbolo mente de sus principios humanitarios, al señor Shelby le tranquilizaron poco estas manifestaciones. Pero como era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias, permitió que se marchase el comerciante en silencio y se puso a fumar a solas un cigarro.